Eh, María Luz Alonso, eh, Luchi eh, Pali Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo te va? Hola Pali, buen día para vos y para toda la audiencia en la radio, tu sobrenombre se va a hacer re famoso este año. <ríe> sí, este,、eh, tienen el, el, el compañero de FBA,、ah, no, no es una fórmula, pero el que encabeza la lista de senadores también es, es Pali Ben Susan, por eso lo decís. Exactamente, exactamente,、sí. por eso lo digo. Bien,、eh, Luchi, a ver, eh, contanos, eh, ¿qué se siente ser precandidata、eh, a senadora por la Pampa? Es algo que se venía mencionando, bueno, y finalmente se confirmó la semana pasada. Mira, Pali, la realidad es que cada vez que, que, pro, me, me, que me proponen la, la posibilidad de representar a, al pueblo pampeano, es una emoción distinta. O sea, uno puede ocupar un montón de lugares, un montón de cargos. Pero el, el, la, el hecho de poder someterte a una elección, de poder llevarle tus propuestas al pueblo vampiano y luego que si el pueblo vampiano lo decide y te elige, poder representarlo, bueno, a mí me tocó ser diputada nacional y ahora、eh, voy a intentar llegar a la Cámara Alta siendo senadora.、Eh, yo siempre lo manifiesto, siempre digo que, es que si estás cansada dejas de estar cansada, que si no tenés ganas de hacer una cosa automáticamente tenés ganas porque tenés una movilización interna completamente distinta a la que. A la que te puedes generar cualquier otro lugar. Así que, con emoción, con orgullo y con absoluta responsabilidad, es que tomo este desafío. Bien.、Eh, el acuerdo y la unidad que logró el peronismo,、eh, ¿lo seguiste de cerca? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue más fácil que otras, en otras oportunidades? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué nos puedes contar de eso? Mira, el, fue una cuestión de que todos entendimos, toda la dirigencia, ya hace un tiempo venimos. Toda la dirigencia política entendiendo y, y, y comprendiendo que son momentos donde, donde se necesita que estemos todos a la altura de las circunstancias y todos juntos. Entonces,、eh, creo que después de, la, de, de que Carlos manifestó que no iba a participar de, de estas elecciones,、eh, todas las líneas políticas del partido、eh, nos pusimos a, la, a laburar ra,、eh, rápidamente para llegar a. A un acuerdo lo más rápido posible y, y manteniendo los equilibrios no solo territoriales, sino también los, los equilibrios políticos, pero entregando,、eh, dándole a la sociedad la mejor oferta electoral que entendíamos que podíamos brindarle. Y es así como nace la, la fórmula o sea, de Pálica, acompañándolo en, con, con, que lo acompaño yo en este caso. Como también la fórmula de Lichi, que l o acompaña a r i e l Digo, me parece que depusimos absolutamente todos cualquier intención individual que pudiésemos llegar a tener en pos del, del bienestar colectivo. Claro. Eh, Luchi, eh, Luchi, mencionaste recién a,、eh, que Berna dio el paso al costado este por el problema de salud. Eh, eh, ¿Vos sabías algo? ¿Ya te habías anoticiado antes del anuncio? ¿Cómo, cómo viniste siguiendo ese, esa cuestión? No, me enteré por la radio, como nos enteramos todos los pampeanos、uh -huh. y las pampeanas. Yo, la verdad es que yo siempre lo, lo, lo dije públicamente, es más, lo dije. En tu radio también, Pali. Yo estaba、uh -huh. muy ilusionada con que él sea candidato por una cuestión de que entiendo todo lo importante que es él para la provincia de La Pampa y también entendía que la provincia de La Pampa le iba a demostrar esa importancia, se la iba a ver reflejada en las urnas ...se iba a tener un apoyo masivo. Pero luego que uno escucha、eh, que, que, que dice, tengo cáncer, como lo tenía en el 2018, lo sigo teniendo hoy. Como no fui candidato a gobernador en aquel momento, tampoco voy a ser candidato ahora porque estoy enfermo y quiero preservar mi salud. Seguir disfrutando de mi familia y de mis nietos, un tipo que le ha entregado tanto a la provincia de La Pampa como no entenderla. Entonces, automáticamente, me, nada, si bien a mí me causó un shock porque, como te decía, estaba entusiasmada con que él sea el candidato, automáticamente lo entendí, le mandé un mensaje, le dije, contás conmigo para lo que necesites porque me estrujó el corazón. Realmente, es, es,、sí. él tiene una, una manera de hablar de su enfermedad muy cruda、eh, y que, bueno, que, que nos llega a todos en lo más profundo. Eh, eh, eh, Luchi, ¿y cambia algo que Berna no sea candidato? No,、eh, entendemos, pues, cambia en el sentido de que Berna、eh, ver, está más que demostrado qué tipo de candidato es, cómo, cómo defiende la, al, al pueblo pampeano,、eh, uh -huh. el hacedor de políticas públicas que es, y lo ha demostrado no solo como senador nacional, sino las dos veces que l e tocó ser gobernador. Nosotros, en el caso de Pali, mío,、eh, Aún todavía nos falta recorrido y nos falta que la gente nos conozca más, pero estamos muy confiados en que vamos a poder llegar a cada rincón de la provincia con nuestra propuesta y con, y con nuestras ganas y nuestra energía de seguir、eh, transformando la provincia y seguir transitando el sendero de crecimiento. Hoy, hoy somos una provincia en muchos de nuestros aspectos, si bien en una situación difícil, pero estamos siendo el espejo de muchas otras, estamos siendo una provincia modelo en muchos casos, como lo es así en la vacunación. Entonces, digo, creo que todos los aciertos que hemos tenido, nosotros tenemos una salud pública, una educación pública de excelencia, todos los aciertos que hemos tenido、eh, durante, durante todo este tiempo, seguir profundizándolo y, y llegar a. A los lugares donde queremos llegar como provincia, que es poder diversificar nuestra s matriz productiva, poder generar puestos de trabajo genuinos. Digo, lo que añoramos todos los panteanos y las panteanas y que entendemos que es de la mano del peronismo, que esa, esos sueños se vayan a transformar en realizaciones.、Bueno. Eh, la pandemia, bueno, va a hacer que la campaña sea típica.、Eh, ¿Cómo la están imaginando, cómo la están diagramando,、eh, Luchi, la campaña? Bueno, sí, es. es... como No solo la campaña es atípica, creo que la situación diaria que vivimos cada uno de nosotros desde hace un año y medio acá ha sido atípica. Entonces, y nos, imo, nos hemos ido adaptando a estas nuevas realidades. Digo, nadie imaginaba hace un año y medio atrás que íbamos a andar con un barbijo y que y, y iba a pasar a ser nuestro mejor amigo el barbijo. Digo, y hoy、sí. es algo que, que, que casi lo tenemos incorporado en nuestra vida cotidiana y, y casi ya no nos, lo, no nos lo olvidamos en casa. Digo, y la campaña se va a ir adaptando también a la nueva normalidad. ¿Qué añoramos todos, Pali? Añoramos que esta, esta normalidad que, que estamos atravesando desde hace un año y medio, o esta forma de vivir, cada día quede en el olvido.、Eh, que avance el proceso vacunatorio y que una vez que avance el proceso vacunatorio, vamos a poder ir recuperando nuestra vida cotidiana, no, nuestra, nuestra diaria de todos los días. Así que nos vamos a ir adaptando en la campaña a. A la evolución de la pandemia. Y nosotros entendemos que primero queremos una evolución favorable de esta pandemia y que eso va de la mano de una vacunación masiva como la que se está llevando adelante en nuestra provincia y en todo el territorio argentino. c、claro. eh, Luchi, a r o l recién decías que、eh, el, la, la mayoría de la dirigencia del peronismo entendió que no era el momento de hacer internas、eh, o, o de que bregar por la unidad、eh, de la lista. Hay un、eh, dirigente, de, bueno, un diputado provincial que estaría por presentarse、eh, en la interna. ¿Cómo, cómo ves、eh, esta decisión de Facundo Sola? Mira, yo a Facundo lo conozco hace muchos años, lo quiero mucho, lo respeto mucho. Es completamente válido si él entiende que el proyecto que, que encarna el gobernador y、eh, que, que en este caso nos toca representar a nosotros、eh, no lo sintetiza o que tiene otras propuestas para、eh, llevarle al pueblo pampeano.、Eh, está el mecanismo de, la, de las pasos. La realidad es que hemos, seguimos en conversaciones y hemos estado charlando、eh, para poder llevar una lista de unidades y así no lo, lo, no lo, hicieron, no lo hacemos. Están, te reitero, está n mecanismo s de las p a s o que es un mecanismo sano.、Eh, mm. Cada uno tiene. El partido nuestro es un partido absolutamente democrático. El frente que hemos consolidado es un frente absolutamente democrático. Y será el pueblo c o m b i a n o quien decida、eh, el resultado electoral. Así que no, no, en, eso, en eso todos aquellos que, que quieran participar es válido. Entendemos que、eh, Sergio s i l i o t t o nos ha convocado a cada uno de nosotros. Eh, para que conformemos esta lista de unidad. Por eso te reitero: si él entiende que no lo sintetiza esta lista de unidad, adelante.、Eh, Luchi, ¿qué te dijo Cristina cuando le dijiste que ibas a ser candidata a senadora aquí en la provincia de La Pampa? Que le metiera para adelante, que contaba con todo, con todo su apoyo y que nada, estaba, estaba muy contenta por, por esta oportunidad que, que me estaba dando nuevamente el partido de poder representarlo. ¿No fue una imposición de ella? ¿Que vos seas candidata、ah. acá? no? <risa> Yo lo he contado, creo que en reiteradas oportunidades, Pali, y hasta, y hasta a veces me parece,、eh, cuando se manifiesta, me parece una falta de respeto. Creo que、uh -huh. nosotros, a, a, al cabo de nuestra, de nuestra historia política, po, larga, corta, creo que hemos demostrado、eh, a través de. De nuestras presentaciones electorales, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero nosotros tenemos una construcción genuina y una construcción、eh, de, de compañeros y compañeras militantes que trabajan día a día para poder、eh, resolverlo en la vida y solucionarlo un poco en la vida de la gente. Me parece que, que después de lo que hemos、eh, en el día a día hemos trabajado y, y, y, y llevamos adelante, me parece que siempre pensar. Que cualquiera de nosotros en nuestro espacio político es una imposición de Cristina, creo que. De, y creo que rosa hasta la falta de respeto. Eh, Luchi, eh, en caso de ser、eh, senadora electa,、eh, ¿cómo te imaginas tu tarea ahí como senadora por La Pampa? ¿Qué, qué, qué tareas o, o qué áreas de interés tenés? ¿En qué te gustaría、eh, trabajar como, como senadora? Mirá, Pali, yo, tengo, yo soy economista, entonces por, creo que por. Por cuestiones profesionales, yo siempre he sido un amante de entender la matriz productiva y ver cómo podemos transformarla, generando mayor industrialización en nuestras materias primas, agregándole más valor. Y en ese sentido, creo que, me, que mi trabajo en este tiempo ha sido、eh, aportar desde ese lugar y lo continuaré haciendo. Eh, ¿Se da una renovación en el peronismo con, con la lista que presenta、eh, en esta oportunidad para el Senado? Digo, bueno,、eh, Berna, por cuestiones de salud, este, no, no, no, no busca la, la, la senaduría. n o、bueno, Marín ya ha dado un paso al costado como presidente del PJ.、Eh, y bueno, y se ve juventud o un sub-50, por decirlo así, en toda la lista.、Eh, ¿Lo ves así vos también? Mira, muchas,、eh, muchas veces se dijo que cuando. Nuestros líderes del partido、eh, no estuvieran conociendo d el partido, no estuvieran presentes físicamente en la diaria de nuestro partido, que si bien están, digo, nosotros con tanto con Carlos, con Rubén,、eh, los chicos de compromiso con el Mingo, digo, hablamos c o t i d i a n a m e n t todos recibimos sus consejos y su acompañamiento, pero siempre se decía que nos íbamos a matar, que esto iba a ser, creo que ha habido un, un proceso de trasvasamiento generacional. Que encarnó Sergio ya cuando fue propuesto para ser candidato a gobernador y posterior,、eh, posterior elegido, posteriormente elegido gobernador, y que ha sido en medio gobierna a los destinos de nuestra provincia. q u Es e un proceso de t r a s b a s a m i e n t o generacional que se ha dado pali de forma natural, se ha dado de forma sana, y que el partido nuestro ha sido un partido que ha llevado adelante,、eh, ha sido un semillero y es un semillero de. De, de mujeres, de hombres que quieren tra transformar la vida de la provincia de forma activa a través de la militancia política. Entonces, eso nos tiene que, sentir nos tiene que hacer sentir orgullosos、eh, de que el peronismo siempre es un peronismo、eh, abre puertas, es un peronismo que nos permite a, a todos poder dar nuestras opiniones, ser tomados en cuenta. Y, y ser partícipes activos. Entonces, este proceso de trasvasamiento、eh, se dio de forma completamente natural, entendiendo que los compañeros que condujeron los destinos de nuestro partido durante 40 años fueron compañeros excelentes que, que llevaron a la victoria nuestro partido、eh, durante 40 años, reitero. Entonces,、eh, su palabra es muy importante para todos los que venimos、eh, en esta nueva camada, para decirlo de alguna forma. Bien.、Eh, Luchi, ¿y seguís, ¿seguís de cerca、eh, y mirás los, los diarios con el tema de cómo están las negociaciones en la oposición, en el frente opositor?、Eh, ¿Te interesa saber quiénes van a ser、eh, los competidores que van a tener enfrente?、Eh, tengo mucho diálogo, Pali, con, con, con la oposición.、Eh, tengo mis perfiles. Conozco a casi todos、eh, mm. de los. De, de, de los compañeros y las compañeras c o r r e l i g i o n a r i o s que están en la oposición, y tengo diálogo continuo porque, bueno, porque o me tocó ser compañera、eh, cuando era diputada nacional, o me toca conocerlos desde el Senado, o me toca conocerlos de la vida política, porque si algo se c a r a c t e r i z a la política de la provincia es que、eh, en, en políticas de Estado que nos atraviesan. A, a toda la dirigencia política, en definitiva a todo el pueblo pampeano, nos ponemos de acuerdo con cómo ha sido la lucha por nuestros ríos、eh, y por nuestra soberanía hídrica. Entonces, tengo contacto con, con muchos de ellos y vamos c h a r l a n d o y vamos c h a r l a n d o obviamente, de cómo se va dando su proceso, cómo se va dando nuestro proceso, porque en definitiva eso es lo que se necesita: ¿vale? se necesita una, una convivencia política、eh, en, pos, en una situación difícil que estamos atravesando el pueblo pampeano, el pueblo argentino. para,、eh, Creo que en pos de, de que tiremos todos del carro para salir adelante lo antes, pos lo, lo antes posible.、Eh, Luchi, ¿tenés redes sociales vos? Sí, Sí, tengo.、Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo te llevas con las redes sociales?、Eh, tu cercanía a Cristina, que b、bueno, u es n o e siempre agredida a través de las redes,、eh, ¿vos también <risa> sufrís eso? Bueno, eso que se digo, me parece que hay las redes sociales.、Eh, son muy beneficiosas para muchas cosas y bueno están los, los, los famosos h a t e r s que,、sí. que agreden que detrás de una computadora、eh, de, y desde el anonimato absoluto dicen cualquier barbaridad、eh, no pasa nada yo que sé es parte parte de esto yo no siento no siento una agresión、eh, visible pero pero s í、sí. siento mucha gente así la sufre、eh, sí. y me parece que, que bueno, es parte de, de, de Ojalá que no, no desearía que no sea así, pero es parte de, de, de, de, de, de, de, de, la, de un sector muy minoritario ¿vale? de la sociedad que desde d atrás de una pantalla dice cualquier honoridad.、Eh, bien, Luchi, la última que te hago: eh, si, eh, no arrancó la campaña, pero bueno,、eh, si tenés que pedirle el voto al Pampeano y Pampeana,、eh, ¿qué le dirías? Que nos acompañe, que nosotros podemos mirarlos a la cara a cada uno de los pampeanos y de las pampeanas. Que desde nuestro partido hemos, siempre le hemos manifestado lo que queríamos llevar a cabo cada vez que nos hemos propuesto para ser elegidos y que una vez que llegamos, lo que proponemos es lo que llevamos a la práctica. Que nosotros creemos realmente en la inclusión social, creemos,、eh, queremos una, una sociedad que siga progresando, que siga creciendo, que sabemos. Que no la estamos pasando bien, que sabemos que estamos atravesados por una pandemia que nos ha, no, no nos ha permitido、eh, y nos ha negado un montón de cuestiones, no solo económicas, sino también sociales y psicológicas, que entre todos vamos a salir adelante, que hay esperanza, que hay mucha fuerza y que hay un gobierno, tanto nacional como provincial, muy activo para que este, este virus anónimo, desconocido, quede en el olvido y podamos volver cuanto antes. A nuestra, a nuestra vida anterior, que era una vida de, con, nuestro, con nuestros matices, con nuestros bemoles, pero era una vida que intentábamos, solo lo, lo pudimos demostrar en un mes y medio de gobierno, pero que intentábamos trabajar para que los cuatro años del gobierno anterior queden en el olvido y podamos, y podamos vivir como lo veníamos haciendo y podamos llevar adelante un crecimiento económico y un bienestar de la sociedad, que es lo que todos deseábamos. Bien, bien, Luchi,、eh, muchísimas gracias y bueno, seguramente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! a a l e s c u c h a n d o o p a r a todo e l p u e b l o y a m p e a n o t a m b i é n b u、bueno, e、eh, n o q u e e t n g a s b u e n día, l u c h i